Va a ser mejor 2018 de lo que fue 2017, que fue mucho mejor que 2016. En 2019 prácticamente los esa recomposición de tarifas ya terminó. En estos momentos la meta es 15%. El relevamiento de expectativas que hace el central dice que las expectativas de los agentes, de los consultores, están en 19 y un poquito. ¿Sí? Estamos hablando de cuatro puntos de diferencia. ¿Sí? Estamos ahí, es... Que todos los consultores coinciden en que la inflación este año va a ser menos que el año pasado. Por lo menos 5 puntos más bajos. todos están de acuerdo a ser menos de 20. ¿Sí? Entonces, por lo menos 5 puntos abajo el año pasado va a ser la inflación. La inflación va bajando.